Para romper esos, esas resistencias que teníais, ¿no? Eh, no, no, no, han sido ellos. Han o sea, sido ellos directamente. Sí, ahora quedan otras dos personas uh -huh. en el último balcón uh -huh. y esta sí la dejamos que tengan que llamar a los bomberos para sacarlas.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 Venga, un besazo. Un besazo, agur. Agur, agur. Opa. Opa, muy buenas. Tú también has estado ahí en, en la Ay, mesón resistiendo. Eso es. Tú, qué, ¿cómo lo has visto? ¿Qué tal? como Bueno, ya hemos sabido por tu compañera que la policía... Ha... Sí, ¿no? han venido con ganas de provocar. Supongo que también les ha costado un poco acceder a los pisos de arriba. Mm. Entonces ya venían calentitos y con, y con ganas. Y sí que un par de ellos bastante más violentos uh -huh. pero bueno ¿Tú, tú, tú qué tal estás o es a tú también contigo o no la situación te han te han agredido verbalmente y físicamente o, o estás mejor por eh, bueno si sí, yo eh, estaba ah. entubada la chica con la que avisar la ahora sí. y bueno un poco lo mismo a mí me han arrancado del tubo han tirado al suelo y me piso la cabeza